Muy buenas tardes a todos. Esto es Estación Maratón, primer programa de radio en tres arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 2 de julio, programa número 14 de la tercera temporada de Estación Maratón, aquí por la FM Indie Rock, la 104.7. Mi nombre es Guillermo hijena en la operación técnica Diego Moyano, como todos los martes. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, Estación-Maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para todos ustedes para que nos acerquen temas, nos consulten o nos, nos traigan todo aquello que quieran que compartamos en nuestros micrófonos. Te cuento que nos puedes escuchar por la FM 104.7 MHz, también por la página de la radio www.fmindirock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales, la programación de la radio y todo el trabajo cooperativo que se hace en la indie rock. Este programa también lo podés escuchar, la repetición del mismo, los sábados a partir de las 14 horas por los medios que te, que te contamos anteriormente. Saludamos a nuestros oyentes fieles de siempre, Juan Cruz, Silvana, Pascual, Luz, Néstor desde Zapala, Mauro desde Loma Verde, ahí siempre firmes al dial escuchando Estación Maratón. Te cuento los temas que trajimos para hoy. ...en esta edición número 14... ...de la tercera temporada de Estación Maratón... ...tenemos noticias de la élite argentina... ...los corredores que han ya clasificado... ...a los Juegos Olímpicos de París 2024... ...y algunos resultados importantes... ...de la élite argentina... ...y carreras que se han disputado cerca de nuestra ciudad... ...tenemos noticias también... ...de algo que estuvimos hablando el martes pasado... ...noticias de la carrera por la paz y la dignidad... ...de la comunidad Mapuche Tehuelche... ...un evento interesantísimo... que a partir de lo que sucedió y de la comunicación que tuvimos el martes pasado, hemos decidido seguir la progresión de este evento, de todo lo que va pasando. Y seguramente estaremos eh, interesándonos en lo que va a suceder al final de esta de esta de este evento deportivo no competitivo. Hace unos días tuvimos una triste noticia, falleció Víctor Barrio Mirón, un atleta destacadísimo de la ciudad. Queremos hacer un comentario acerca de, de lo que ha significado Víctor Barremirón Mirón para la ciudad y lo que ha eh, significado para Estación Maratón. Cómo lo hemos conocido y queremos eh, hemos preparado unas palabras para, para leer acerca del fallecimiento de esta persona. Que tanto, tanto queríamos. También se viene la carrera de la Escuela 12. Este sábado se viene la carrera de la Escuela 12. Sábado a las 15 horas vamos a estar comunicados con Nazarena Barrera. directora de la escuela, para que nos cuente un poco cómo vienen todos los preparativos para el sábado. Tenemos como siempre el calendario de Estación Maratón, de desarrollo y la Zona, y como no puede faltar la música para acompañar la información que les hemos traído para esta edición número 14 de Estación Maratón, hoy martes 2 de julio acá por la Indie Rock 104.7. De esta manera comenzamos la edición de hoy de Estación Maratón. This be growing when I be telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor. the author, I forged my signature, and I apologize for what I did to you, cause what you did to me, I did to you, no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie, cause no, no, no.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 Are drained. a lie, and a lie, and a, and lie. Lie, and a little lie, lot. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, no. Tension and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I threw it And I I lie, and I lie, and I lie, and then I lie. there's no turn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 Seguimos en Estación Maratón, y bueno, como dijimos en, en, en la presentación de los temas del día, eh, falleció hace ya unos días Víctor Manuel Barrio Mirón. Eh, una persona que fue atleta en décadas pasadas, con un suceso importantísimo, desde mi opinión, el más destacado atleta local eh, hasta el día de hoy, participó en dos oportunidades en la mítica San Silvestre de Brasil, Siendo en una de esas oportunidades el argentino mejor clasificado, ganador de innumerables competencias por toda la Argentina. De chico comenzó a los 18 años a competir en atletismo. El, el motivo de comenzar a competir en atletismo fue el siguiente, se suspendió una carrera de bicicletas en la cual iba a participar y se anotó en una carrera pedestre que ese mismo día se realizó. Sin entrar en absoluto el deporte ganó por muchas diferencias a competencia de atletas ya experimentados. De ahí en más, se dedicó de lleno al atletismo. Entrenado por su, propio, por su propio padre, fue haciéndose un lugar entre los corredores ya de trayectoria. Según sus relatos, sus propios relatos, nunca ganó un peso. La única vez que ganó un peso, le terminaron robando la plata que había ganado. Un atleta de pura pasión y totalmente amateur. Ganador de ocho carreras seguidas en Buenos Aires. En pocos días ganó esas carreras, lo que lo posicionó en los primeros lugares a nivel nacional. Vencedor de corredores tales como Domingo Maizón y Osvaldo Suárez, atletas eh, de élite internacional por aquellos años. Si cuento mi experiencia, cómo llegó Víctor Barrio Mirón o el nombre de Víctor a mi vida. De chico, cuando jugaba con mi tío Alfredo, mi tío Tato Gijena, él nos corría. Yo era, era chico, él nos corría y nos nombraba Víctor Barrio Mirón. y corría como que él corría como Víctor Ramírez por supuesto yo no sabía quién era ni sabía mucho de atletismo en aquellos años con el tiempo lo pude conocer personalmente a Víctor Ramírez alrededor del año 2012 solamente me comuniqué con él por teléfono y le manifesté que quería conversar con él sin mediar más me recibió en su casa sin conocerme y estuvimos conversando más de una hora me mostró trofeos y me contó mil anécdotas Daba gusto escuchar las desventuras que le tocó vivir en muchos de los viajes y carreras a las que fue. Con carencias que iban desde el tipo de entrenamiento hasta el equipamiento que tenía en sus comienzos y también ya ha entrado en el deporte más seriamente. Ha llegado a correr en alpargatas, y esto es literal. No fueron épocas de zapatillas con placa de carbono, ni ropa técnica, ni nada que se le parezca. Allá por 2012 comencé a organizar, lo que fue durante 10 años seguidos, Coadis Corre, Una competencia a total beneficio del Taller Protegido Despertar y Coadis. Víctor me honró con su presencia, participando de la caminata en varias oportunidades, sin pedir nada a cambio. Dejándonos disfrutar de su presencia y de su ama amabilidad. La amabilidad que tenía con todos con quienes estábamos a su alrededor. Disfrutando y haciendo disfrutar de cada jornada en la que él se hizo presente. Dueño de una sencillez única, amante de su familia. Reconocido en Tres Arroyos como uno de los deportistas más destacados de la historia de esta ciudad. Hace unos años, con amigos, fundamos una asociación de atletas veteranos en Orense, a la que llamamos Amo Medano 40, y pudimos hacerle un pequeño homenaje, entregándole un presente en nombre de la asociación en un campeonato de veteranos en la ciudad de San Cayetano. Víctor, sin importar que tenía que trasladarse hasta San Cayetano, accedió gustoso y nos hizo sentir su afecto. Con la predisposición habitual, recibió nuestro sencillo presente y también el reconocimiento de los corredores que se acercaban a saludarlo y conversar con él. También el reconocimiento del director de deportes de San Cayetano, que fue parte de ese sencillo homenaje. Una persona simple que se abría a todo aquel que quería conocerlo. Así era Víctor. Una persona que nos dejó un recuerdo imborrable. Si bien no lo pude ver correr, sí conocí la persona y sus relatos de otros tiempos. Un superdotado que, si hubiera nacido en estos tiempos, con los sistemas de entrenamiento y alimentación actuales, hubiera llegado a destacar en niveles internacionales, seguramente. Hoy va nuestro recuerdo para un verdadero campeón del atletismo y de la vida. Para los que quieran, los invito a escuchar los audios del programa Retratos de l 24 de la radio Colega, conducido por el periodista Erramuspe, periodista deportivo Erramuspe. En, eh, lo pueden buscar en Google. el programa Retratos de u 24, donde hay una conversación mano a mano que tuvo con Víctor, hermosísima de escuchar, donde él despliega toda su, su historia dentro del deporte y cuenta montones de detalles que uno se queda obnubilado escuchándolo. En Estación Maratón, en los primeros programas, hace ya dos temporadas, nos comunicamos con él y la comunicación telefónica no fue buena técnicamente y no pudimos tener sus relatos. Nos hubiera encantado tener el registro de esa conversación y... Y tener eh, la palabra de Víctor en nuestro programa, pero no fue posible. Eh, en el futuro tampoco se, se pudo con, concretar esa charla con Víctor. Nos hubiera encantado tener el, el registro de una conversación con Víctor Barrio Mirón. Para finalizar esto que les cuento acerca de, de lo que ha significado Barrio Mirón eh, desde que lo conocí, lo que ha eh, significado desde mi visión para Tres Arroyos, quiero decir eh, algo corto para finalizar estas palabras. Dicen que las personas mueren cuando ya no las recuerda nadie. Así que acá en Estación Maratón estará siempre vivo el recuerdo de Víctor Manuel Barriomirón. Corre y escuchá, Estación Maratón.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 Continuamos con nuestro programa número 14 de Estación Maratón, aquí en la tercera temporada por la FM Indie Rock. Queremos comentarles ahora acerca de la carrera por la paz y la dignidad de la comunidad Mapuche Tehuelche. Eh, estamos, eh, estuvimos comunicados con Victorina Espoja el martes pasado, ayer, eh, día del cumpleaños de Victorina, como nos había dicho primero de julio. Nos comunicamos para que nos cuente un poco cómo iba la carrera no competitiva por la paz y la dignidad de dicha comunidad. Recordamos que esa carrera es una carrera continental con un fin, fin cultural integrador que comenzó en distintos puntos de América y que va a culminar en Colombia. Hay una posta que arrancó de Alaska, otra de Ushuaia y la que coordina Victorina con otros integrantes de su comunidad largó de Villa Elisa cerca de La Plata y pasó por distintas ciudades de, de la provincia de Buenos Aires incluida nuestra ciudad Tres Arroyos. Así que nos comunicamos con Victorina para que nos informe un poco cómo va este evento y Victorina nos contaba lo siguiente... Mari Lamien, la Noco, Paz, Nuto, Noao Aquí, Cheta, Victorina, Melipan, Antiguo, Espoja Lonco, Love, Carbuyotel, Mapuche, Tehuelche cada Coordinadora Jornadas de Paz y Dignidad Ruta del Cóndor, línea centro. Bueno, también ya hemos ya hemos este, cumplido el, la etapa de todo lo que es territorio de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos acompañando y fortaleciendo el apoyo a, a los coordinadores también, pero fundamentalmente a nuestros Puman que worken Chasqui, nuestros hermanos mensajeros del Cóndor que ya este, pasaron de Catriló y están saliendo para General Pico, la Pampa. una banda, una banda, impresionante. Ahora le voy a compartir algunas fotos para que pueda este pueda compartir. Están muy contentos los hermanos, ha sido la verdad que un encuentro de espíritus, de almas, de mentes, de corazones, de sensaciones, sanación, eh, palabra, este, abrazos, harto, eh, buen como decimos nosotros, muchísima, muchísima buena energía. Así que bueno, siempre recordándolos a ustedes también y llevándolos en el corazón y agradeciendo este camino, no, a Mutuaín, la Pampa, Le Lemoria, Ranculche, o sea, yendo ya hacia la Pampa, este, hacia las ciudades de, de la Pampa eh, con el el espíritu, no, la memoria de, del territorio de Ranculche. Futaquine Pangola Mien, Chal Tumay, un fuerte abrazo, un profundo agradecimiento siempre, estamos en contacto. Y, y también Futacumemonguen allí, yum, que siempre haya buena vida y mucho amor para cada cosa que se realice y se intente. escuchamos así la palabra de Victorinas Poja, coordinadora de, de esta.. de esta rama de la, de, la, de la Carrera Continental por la Paz y la Dignidad. Interesantísimo todo lo que nos cuenta, cómo va evolucionando el evento. Y la verdad que es, es muy lindo seguirlo y seguramente lo vamos a estar siguiendo hasta eh, su final, la, la conclusión donde se encuentran todas las, todas las ramas en Colombia. Es muy interesante también escucharla en su idioma, que nos, nos hable y nos traduzca. Escuchar, este, escuchar la victorina, la verdad que es muy enriquecedor para... para todos nosotros, seguramente vamos a, cada tanto vamos a seguir teniendo noticias de este evento y aquí en Estación Maratón les vamos a ir, les vamos a ir contando eh, felices de tener este vínculo con Victorina que nos va, nos va informando al respecto dejando de lado lo, lo que fue la, la carrera por la paz y la dignidad habiendo ya informado cómo, cómo está hasta el día de hoy queremos contarles también lo que fue un evento que sucedió este domingo pasado en San Cayetano Se corrió la primera edición de Sanca Corre, San Cayetano, domingo 30 de junio. Se había suspendido el 9 de junio y este domingo se corrió con alrededor de 130 inscriptos. El frío no impidió que la mañana del domingo se convierta en una fiesta en la ciudad de San Cayetano. A total beneficio de la cooperadora del Hospital Municipal. A las 10 de la mañana, un poquito más, pasadita a las 10, eh, se largó la carrera eh, recorriendo las, los distintos puntos de la ciudad... Fueron dos recorridos, 5 y 10 kilómetros. Los 10 los kilómetros fueron dos vueltas al trazado. Eh, con el, con distintos ganadores que ahora les vamos a comentar. Eh, como decíamos, fue la primera edición. También hubo una caminata de 2 kilómetros. El, donde estuvo presente el intendente Miguel y Que agradeció la asistencia de los, de los atletas. Y agradeció a todos los presentes. Si vamos a lo que fue la clasificación... En general damas de los 5 kilómetros, la ganadora fue Fiamma Masairo de Necochea con 27.14. Segunda María Jesús Cinali, y tercera Betina Pacheco, estas dos últimas de San Cayetano. En la general de caballeros, el ganador fue Pablo Curuchet de Necochea, 21 minutos 55 Segundo también de Necochea Alejandro Magno, 22.19. Y tercero Marcio Cunqueiro, 23.38 de Valcarce. Si pasamos a los 10 kilómetros... en damas la ganadora fue la tandilense que estuvimos comunicados hace unos programas atrás leonela rodríguez una excelente atleta con 41 minutos 59 segundos de tandil como decíamos segunda ángela masairo de necochea 43 20 y tercera claudia leguizamón de san cayetano con 45 minutos 41 segundos en tanto que en caballeros un atleta conocido de acá de tres arroyos diego iriart eh, ganó con 34 minutos 57 Segundo Andrés Vilches de Tres Arroyos, 35 58 un segundo, un minuto y casi dos minutos atrás. Y tercero Julián Giunti de Necochea con 36 minutos, 38 segundos. Esto fue lo que sucedió en San Cayetano, en lo que fue Sanca Corre, primera edición, a total beneficio de la cooperadora del Hospital Municipal de dicha ciudad. Escuchamos, eh, Escuchamos algo de música, escuchamos... Eh, algo de música y vamos con la comunicación con Nazarena Barrera, la directora de la Escuela 12 Maratón Continuamos en nuestro programa Número 14, Estación Maratón En esta tercera temporada, acá por la 104.7 Estamos comunicados con Nazarena Barrera, directora De la escuela número 12, escuela primaria Número 12, de Tres Arroyos Que este sábado va a celebrar la tercera edición De su Correcaminata De 8 y 4 kilómetros. Hola Nazarena, gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Nazarena, se viene la tercera edición de, de, la, de la carrera de la Escuela 12, la Maratón de la Escuela 12. Eh, contanos cómo vienen las inscripciones. Eh, vienen incrementándose. La verdad que con el pasar de los días venía muy tranquilo y, y hoy ha sido un día... bastante movidito. Bastante movido con las inscripciones. <risa> sí, bueno, sí, sí. En buena hora, en buena hora para que para que el sábado sea una fiesta deportiva y una fiesta de, de la escuela, de todos los que los que queremos a esa escuela. Eh, contanos, ¿van a las distancias van a ser las mismas del año pasado? ...8 y 4 sí, kilómetros. Exactamente, sí, sí. ¿Y le van a agregar alguna otra competencia? Eh, como siempre van a estar las distancias para menores, eh, sin costo, eh, y va a estar una distancia de unos dos kilómetros de caminata para quienes no quieren, digamos, competir. Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, eso sería en cuanto a... a competencia, a las caminata, carrera, a las distancias y sí, contame sí. Nazarena eh, cuáles son los valores de los ocho, los cuatro si las caminatas y las carreras de niños eh, tienen eh, costo para los ocho kilómetros eh, son seis mil pesos la inscripción mm, muy accesible. Eh, para los sí para los cuatro tres mil y después caminata y es eh, a voluntad lo que pueda cada uno eh, o sea lo importante es que puedan participar y pasar un lindo momento también por ahí Ajá. quienes van a acompañar a quienes compiten o quienes quieren acercarse para pasar un día diferente ¿no? Sí. y en las distancias de menores no no tiene costo exactamente o sea, es como para darle un poco más de color también al evento que que los niños siempre aportan ¿no? Sí. eso Aparte, siempre sí. están los que van, siempre están deseosos de, de poder participar, de, aunque sea una carrera cortita, de, de poder estar ellos y llevarse algún recuerdito de, de lo Exacto, que fue la, la carrera sí, de la Escuela sí. 12. Eh, los sí, precios sí, siempre están... les entregamos algo para que ellos se lleven también. Muy bien, parece bárbaro. Nazarena, el, el año pasado eh, se habían tenido que cambiar los recorridos por el clima. Se habían embarrado mucho los caminos. Claro, exactamente. Año, sí, sobre la... la marcha sí. tuvimos que modificar, pero este año, digamos, el circuito va a ser el mismo que en la primera edición. Ajá, se vuelve al circuito original. Eh, Exacto. Sí, un circuito muy entretenido, muy lindo para, para recorrer. Que si están los caminos lindos, se hace bien llevadero para los corredores. Sí, sí, el municipio ha estado trabajando en ello, así ah. que eh, tenés, bueno, tenés... suponemos que van a estar en condiciones. Sí, sí, como que no. Estás. Eh, ¿El municipio ha acompañado el evento? ¿Te ha, te ha dado alguna colaboración? Eh, lo declaró de interés municipal y, bueno, como te digo, se pidió eh, la limpieza del predio exterior de la escuela, que es muy lindo ahí el, el, el parquecito que tiene de plantas, digamos. Sí. Eh, así que ahí se hicieron toda la limpieza eh, de ese predio. Hoy también estuvieron trabajando a la mañana. Eh, y bueno van a verse por ahí pueden eh, solucionarnos algunos baches que teníamos ahí Ajá. en la bajada sí Así pero se que... nota se nota yo que habitualmente voy hasta la escuela eh, se nota lo lo prolijo que ha quedado el, el bosquecito que está delante de la escuela ha quedado el pasto sí, bien sí. cortado el camino está bien muy lindo, lindo. Mm. Sí, sí. Sí, la, sí sí para que lo disfruten los corredores si es que la carrera tiene que pasar por ahí como como fue el año pasado Eh, Nazarena, con la inscripción los atletas eh, van a recibir, van a recibir algo en el kit. Eh, ¿Quieres contarnos un poco lo que, lo que sí van a recibir? vamos a tener eh, un aporte de eh, la perseverancia que es en una bolsita y bueno un un refrigerio, un pequeño refrigerio que se les brinda. Buenísimo. Eh, Las premiaciones cómo van a ser. Eh, las premiaciones van a ser en la categoría, digamos, 8 kilómetros, bueno, general, del primero al quinto, en damas y caballeros, en eh, los 4 kilómetros también, eh, del primero al quinto, en damas y caballeros, y para los 8 kilómetros también después tenemos las categorías, eh, cada, digamos, cada 5 años, ¿no? Eh, en Damas y caballeros también. Damas y caballeros cada 5 años, eh, de primero al tercero. Exacto, eh, exacto, del bueno, primero eso. al tercero, sí, sí, sí, y bueno, medalla de finalización para todos los participantes Correcto eh, Nazarena, ¿hasta cuándo tiene tiempo, a, a alguno que no se haya decidido y que esté dudando, hasta cuándo tiene tiempo para inscribirse? Y lo ideal sería que, que se inscriban hasta el viernes eh, 5 a las 13 horas, pero bueno, eh, como siempre... Después nos terminamos extendiendo hasta el sábado a las 13 horas. Se apiedan de el, del, que, del que no, no fue sí temprano. Sí, por que... ahí, viste, no sé, puede pasar también que alguien consigue un permiso especial en su trabajo. Bueno, claro. hay eventualidades que hacen a que, o gente que por ahí está dudando, que también por ahí me ha llamado, uy, tengo una fiesta el viernes, no sé qué hacer. Y bueno, eh, se contemplan. Está bien. No, me parece bien porque el, el, las carreras que son así a total beneficio de una institución como la Escuela 12 o la cooperadora de la Escuela 12, eh, la gente que se acerca, se acerca muchas veces para disfrutar de la carrera, para correr, competir y muchas veces para colaborar. Y eso que vos decís es cierto. Hay muchos chicos que salen del... Y lo conozco eh, por, por mí propio, veo, conozco muchos chicos que salen del trabajo y vienen re mal dormidos y quieren estar, quieren colaborar. y llegan a la carrera sobre el sobre la hora este y muchas veces está bueno contemplar esas situaciones no exacto, el valorar exacto, el esfuerzo sí, del sí, que sí. viene a, a apoyar una sí. carrera local eso la idea es que bueno entre todos nos ayudamos no y bueno está sí. bueno esto de que si quieren darle su nota de color también participando está muy bueno está muy bueno eh, sí eh, todos sabemos que lo hacen de buena fe o sea esta colaboración y, y bueno para a nosotros, para la escuela nos viene bien y también es un modo, como digo porque es un evento también familiar digamos. Exactamente, Nazarena el sábado van a estar de temprano en la escuela para aquellos que, porque el, hasta el viernes supuestamente es la inscripción y la entrega de kit es el sábado eh, claro, ¿de temprano están en la escuela? ¿desde qué hora más o menos? y al mediodía ya vamos a estar Ajá. porque bueno, vamos a estar en la organización, preparando todo y Ajá. Y, digamos, eh, también vamos a recibir a, a los emprendedores que, que quieren participar y van a hacer una feria. Ajá. O sea, eh, ah, contanos bien... Productos. De... O sea que sí. a partir de, de once y media, doce, ya vamos a estar. Va a haber movimiento. Va a okay. haber movimiento. Habíamos pensado un horario, para quienes preguntan, un horario entre 13.15 y 14.15, la entrega de kits. Pero Exacto. si alguien se acerca... Anterior a este horario, obviamente que lo vamos a atender. Exactamente. Sí, muy bien. Eh, lo que sí, la, la largada va a tratar de hacerse lo más en horario posible, ¿no? A las 15 horas. Sí, sí, sí, sí. Bueno. sí siempre creo que eh, las eh, dos veces anteriores hemos sido muy puntuales, así que vamos a tratar de, de mantener eso, sobre todo porque el clima en esta época y, y las horas de luz no son tantas, entonces, bueno, eh, tenemos que. que para aprovechar esas horas de luz, digamos, hacerlo en horario, en el horario estipulado. Perfecto, redondear el evento en tiempo y forma. Exacto. El, eh, ¿Va a haber cantina? Sí, sí, va a haber cantina, no. va a haber servicio de cantina del de, de personal de asociación cooperadora, Ajá. así que eh, también para el que se quiera acercar y por ahí no desea competir, como te decía, pero bueno, por ahí quiere ir a mirar también, Eh, va a tener servicio de cantina. Está bien. Y lo que decíamos este año, que bueno, que se agregó esto de la Feria de Emprendedores. Sí. Eh, para que también. ¿Qué repercusión sino, tuviste? Digamos. Eh, la verdad, que bueno, por ahí muchos interesados. Eh, así que bueno, vamos a ver quiénes se suman. Preguntar, ah. han preguntado mucho. También, bueno, el municipio se comprometió a. a prestarnos las estructuras y ah, hacer el armado. Buenísimo. Así que, eh, sí, sí. Eh, todos los que se quieran sumar a esta iniciativa, eh, bienvenidos. Tienen la puerta abierta. Exactamente. ¿Eso, es, ¿Eso tiene un costo para los emprendedores? No. Eh, no, también es a voluntad. esa claro, es a voluntad. Esa voluntad. Eh, porque, bueno, es la, la primera vez que lo vamos a implementar y... y y también es como decimos es un evento donde donde todos por ahí quieren aportar desde donde pueden y Ajá. como puedan sí aparte es un, me parece que está bueno que sea voluntad porque también le da color al al evento lo viste exacto, de alguna manera sí, sí, sí. le da un, un interés adicional y está bueno que que la cooperadora no ponga un precio sino lo que el lo que el emprendedor eh, exacto eh, sienta eh, le salga del corazón para para darle a la a la escuela Eh, Nazarena, aquellos que quieran eh, comunicarse para informarse, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, como figuran digamos en las distintas redes, eh, los teléfonos eh, son 15 50 90 97 eh, 15 64 47 66 o bueno a través de Instagram Perfecto, igual vamos a estar publicándonos en el perfil del programa. Eh, Nazarena, bueno, te deseamos lo mejor para el sábado, vamos a estar ahí colaborando, como siempre te decimos, ayudándote en lo que necesites. Bueno, y gracias. venís mirando el, el clima sí, para el sábado. Con su, con su presencia siempre. Sí, sí. Venís mirando eh, el clima sí. para el sábado, de reojo aunque sea eh, el Winkulu. Eh, así, poquito lo miro, pero bueno, no la verdad que lluvia por ahora no da. Buenísimo. Pero bueno, el año pasado también la lluvia, no sé, fue otro condimento porque a último momento también se sumó más gente que no esperábamos. Sí. Así que bueno, eh, lo ideal sería que no, por sí. todo esto que estamos hablando, de por ahí ponerle otro condimento, otro color, con los emprendedores, con los chicos que se acercan claro. eh, a participar y demás. Y bueno, eh, por ahí el clima lluvioso hace que solo por ahí se acerque el competidor Eh, y no acompañe a la familia. Exactamente. Igual el año pasado, te, por más que el clima estaba medio complicado, sí. eh, la, la gente apoyó, estuvo ahí. Hubo un marco de gente muy sí, importante, sí, sí, así sí, que sí. también. Creo que se valoró también. el esfuerzo, que se valoró sí, sí, sí. La, sí. las ganas de ayudar a la escuela. Eh, la exacto, verdad que estuvo muy bueno. Exacto. Así que bueno, esperemos que, bueno, que el también clima. También vamos acompañe. a estar sí, acompañados por eh, locución también durante el evento. Eh, música y y bueno después va a estar el servicio de ambulancia por supuesto ajá. el puesto de hidratación así que bueno eh, como hemos hecho las dos veces anteriores ajá y mm, mm, la última pregunta que te hago Nazarena el objetivo sí. de todas estas eh, de estas ediciones de la maratón eh, tiene un objetivo seguramente eh, para la escuela que deben estar sí. ustedes más, ya más o menos sí, sí, sí, sí, sí, pensando también. en qué van a utilizar Eh, las recaudaciones eh, contame un poco Exacto. cuáles pueden ser los objetivos tenemos tres que son amplios y costosos así Ajá. que bueno, eh, son, bueno uno es el cerco perimetral del patio que nos está haciendo mucha falta eh, el playón de cemento eh, la reconstrucción de ese espacio y bueno también la pintura interior y exterior del establecimiento así que bueno una vez finalizado el evento Eh, eh, tomaremos la decisión de invertir este año en alguna de de esas tres obras. O sea, eh, las, las tres, tres no las vamos a poder llevar a cabo, pero bueno, por lo menos elegir alguna. empezar por una. Está, sí. está bien. Las tres recaudaciones sí, sí, sí, sí. de los tres de las tres ediciones irán destinadas a alguna de esos tres eventos, Exactamente, esos tres exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Nazarena. Ya una vez después concretado, también lo estaremos dando a conocer en su momento, ¿no? O por perfecto, ahí. Perfecto, me parece. Para bárbaro. una próxima edición. Sí, sí, me parece bárbaro. Nazarena, te deseamos todo el éxito. Eh, les deseamos bueno, a vos y a todas las personas gracias. de la escuela, que yo sé que todos están ahí trabajando. Eh, y esperemos que, que sea un éxito como las ediciones anteriores, que se sube mucha gente y que. Y que salga todo bien, no que la gente lo pase bien que es lo más importante. Sí, es lo más importante, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, agradecerles a ustedes, a la radio por la nota, a vos Guillermo especialmente por toda la dedicación y, y por ahí que estás siempre asesorándonos y, y prestándonos todo tu conocimiento eh, y el apoyo ¿no? que siempre estás eh, sí, por supuesto. para con la carrera, así que bueno, y también agradecerle al municipio Eh, a la sociedad italiana A, a la cooperativa Alfa, todos los, nuestros colaboradores A nuestra asociación cooperadora y, y un montón de gente Más que está siempre colaborando Con premios, con cosas Para, para los participantes que, que hacen que este evento Sea eh, exitoso ¿no? Exactamente Bueno Nazarena, mucha suerte Nos vemos el sábado Bueno, muchísimas gracias, hasta luego Adiós Escuchábamos así la palabra de Nazarena Barrera que nos contaba cómo se están preparando para este sábado, 6 de julio, 15 horas, los 8 y 4 kilómetros de la Escuela 12, recordemos, apoyemos las carreras locales de la manera que podamos, es muy importante para que todos estos eventos se, se puedan seguir realizando en los años venideros. Seguimos en la Estación Maratón.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 Continuamos en Estación Maratón con la última parte y antes del calendario de Estación Maratón de cada martes, queremos contarles algunas cosas de la, de la elite argentina, eh, ya terminó el periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos que se van a disputar en París en este año 2024 y hay seis atletas argentinos que lograron clasificar por distintos métodos que hay recordemos que no solo se, se clasifica por marca, sino también por el ranking que estableció la World Athletic. O sea, que se puede clasificar por la marca que conseguís o por un ranking que te va dando puntos si llegás a conseguir lo suficiente para calificar dentro del cupo que hay para cada especialidad. Eh, los argentinos son 6. Tres de los atletas que consiguieron las marcas mínimas fueron Florencia Borelli con su récord sudamericano en maratón de 2 horas 24 18 en Sevilla. Eh, y también Dayano Campo en maratón. Y Elian Gaspar Larrellina a los 400 metros llanos al batir el récord nacional del mítin de Madrid con 4, 44 segundos 93 centésimas. Ocampo había logrado su marca en Hamburgo con 2 horas 26-24 para los 42 kilómetros. Estos eh, competidores consiguieron la marca mínima para entrar en los Juegos Olímpicos de París. En tanto que otros tres atletas clasificaron por su ubicación en el ranking como decíamos recién. La campeona panamericana y récord eh, nacional de 3.000 metros con obstáculos, Belén Caseta. Los campeones nacionales de lanzamiento de bala, Nazareno Sacia y de martillo, Joaquín Gómez, clasificaron a través de ranking para estos Juegos eh, Olímpicos de París. Para cinco de ellos se trata su, primer, su primera experiencia olímpica, en tanto que Belén Caseta ya había participado en las dos últimas ediciones, tanto en Río 2016 como en Tokio 2021. Eh, recordamos un dato importante que en París 2024 se cumplirá un siglo de la primera participación argentina en los Juegos Olímpicos y en aquella edición en 1924, que se disputó también en la capital francesa, nuestro atletismo argentino consiguió su primer medalla olímpica a través de Luis Antonio Brunetto y su hazaña de salto triple siendo subcampeón con 15 metros 42. Esto con respecto a lo que son... los Juegos Olímpicos de París 2024 y también les queremos contar que se disputó la Maratón de la Bandera en Rosario, este domingo 30 se realizó la 22 segunda Maratón Internacional de la Bandera, eh, también con una competencia participativa de 10 kilómetros con 3.000 personas que participaron entre las dos distancias, los ganadores fueron Gustavo Javier Fernández de la Barría y Nair Giselle Díaz de Mar del Plata. Eh, el, si vamos a, la, a lo que fue la, la clasificación de, de caballeros Gustavo Fernández fue el primero Con 2 horas 23.39 Y el podio se completó con Carlos Becerra 2 horas 24.55 y, y Manuel Erraiz 2 horas 28.14 En tanto que en Damas Como decíamos Nair Dianes eh, Marcó 2 horas 54.05 Y fue acompañada del podio por Cecilia Fernández 2 horas 54.16 La Lavarriense Y la atleta local Eh, la Rosarina Amine Masur Mansur, con 2 horas 5-11. Esto con respecto a la Maratón de la Bandera de Rosario. También se disputó en Mar del Plata los 15 kilómetros, 15K Open Sport, la etapa urbana, con, eh, con ganadores en damas y en caballeros. En damas, eh, la ganadora eh, fue Mariana Borelli, Y en caballeros, Guillermo Funano, el Tandilense. Borelli cronometró. Em, 54. No, este tiempo está mal. No ese es el tiempo, no puede ser en, en 15 kilómetros. Sí, sí, acá está. 54 minutos 23 segundos. Segundos llegando de la, mano, de la mano de su hermana, la Olímpica. Recién nombramos a Florencia Borelli como. Eh, va a participar en el maratón en los Juegos Olímpicos llegaron las dos de la mano llegando en segundo lugar Florencia y marcó 54 minutos 24 segundos eh, en tanto que la tercera fue Anaí Castaño con 55 17 en tanto que en caballeros Funaro cruzó la meta en 47 57 y segundo Mariano Barreiro 48 19 y tercero Marcelo Michia con 49 minutos 10 segundos Esto con respecto a las noticias, las carreras que pasaron este fin de semana y que le, le traíamos a ustedes para, para contarles. Ahora, como último, última información de la edición de hoy, les queremos dar las, las carreras que seleccionamos para el calendario de estación maratón de cada martes. Se viene la carrera aniversario ciudad de Punta Alta, en Punta Alta, el sábado 6 de julio, largada a las 15 horas. Cierra de inscripción viernes 5 de julio a las 18 horas. Como decíamos recién, que hablábamos con Nazarena Barrera, 8 y 4 kilómetros de Escuela 12, apoyemos las escuelas locales, un, un, las carreras locales, una nueva oportunidad para apoyar las competencias de nuestra ciudad, sábado 6 de julio, 15 horas la largada. La Escuela número 12 se encuentra en Ruta 3, kilómetro 490, eh, ahí al lado del, del Sosiego se encuentra la Escuela 12. Se viene la séptima edición de Ramón Bedoya, Tandil, una carrera en homenaje a este corredor, Eh, tandilense 8 kilómetros eh, 7 de julio a las 11 horas eh, se viene la revancha de la rústica en sierras vallas trail run en sierras vallas domingo 7 de julio a las 8 horas eh, carrera de aventura en la localidad de sierras vallas 10 y 21 kilómetros eh, se viene chávez corre 14 de julio largada eh, domingo 14 de julio 11 horas la entrega de kits de las 9 horas 5 y 10 kilómetros y caminata en. ...la localidad vecina de González Chávez... ...21 de julio... ...Monte Corre la Aventura... ...paseo del Pinar en Hermoso, ...largada a las 10 horas... ...fin de inscripción 19 de julio a las 20 horas... ...7, 14 y 21 kilómetros y caminata... ...la octava media Maratón de las Sierras también... ...el día 28 de julio... ...con largada a las 11 horas los 21 kilómetros... ...y 11, 15 los 10 kilómetros... ...en el, el parador Boca de las Sierras... ...sobre la ruta 80... Una competencia que no es aventura, es todo asfalto, un circuito rutero muy interesante, 100% rutero, recordamos 28 de julio 11 horas 21 km y 1-15 11. los 10 km. Y por último les queremos recordar que se vienen 3 y 4 de agosto, campeonato nacional de ruta, 5, 10, 21 km y milla en ruta, este último campeonato que se convoca a las pruebas más convocantes del atletismo de ruta. Eh, lo que para nosotros es un despropósito total, pero bueno, eh, atletismo veterano 3 y 4 de agosto en la localidad de Río Cuarto, Córdoba. Y esto es lo último que trajimos para hoy en esta edición número 14 de Estación Maratón. Muchas gracias Diego por operarnos como cada martes. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14. Y si no, entrar a la sección de podcast de la radio donde queda colgado el programa eh, mañana o pasado seguramente ya estará colgado en la página de la radio. Un abrazo grande a todos y nos encontramos el próximo martes a las 20 horas por la Indie Rock. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.